Bien, todo bien. bien? Muy bien. Gracias por, sí, gracias por invitarnos a FM Latingunaco. Un placer, como siempre, venir y estar con ustedes.、Eh, bueno, en este caso estamos para contarles un poco lo que fue la fiesta de los 35 años.、Eh, fue un día muy lindo, primeramente que salió sol. Para nosotros, como centro comunitario, eso es un montón. Siempre hacemos algo y llueve. Hay como un rita es, sí, no, sí, sí, sí. Como... <ríe> o algo sucede. Entonces, bueno, esta vez el sol nos sorprendió y también nos sorprendió la, la calidez y. Y la, la familia, que, que era entre abrazos, gestos de buena onda, nos hicieron pasar un día re lindo. Y bueno, los chicos estuvieron presentando espectáculos,、eh, bailaron folclore, chamamé, rock,、eh, un carnavalito. Y los más pequeñitos bailaron el tren de la alegría, reflejado con disfraces、eh, de todos los, los chicos vinieron disfrazados, reflejando como el centro comunitario, ¿no? que es el tren de la alegría. Eh, y que todos los que estamos en el tren de la alegría somos diferentes, por eso estaban disfrazados de cosas diferentes,、eh, y que, pero que todos vamos para el mismo lado. ¿no? Sí. Eh, eso es un poco lo que representaba ese tren. c i t o Y la verdad que pasamos re lindo, comenzó a la una de la tarde,、eh, hicimos, hicieron unos papás、eh, unos c h o r i p a n e s para compartir, la familia también colaboró、eh, con cositas dulces y cosas para compartir, vinieron un montón de familias con los niños, las niñas. Y bueno, fue un, un evento abierto a toda la comunidad con la idea de que sea el cumpleaños, porque siempre festejábamos el 9 de julio claro, el y el, el cumpleaños del centro comunitario. Esta vez, como todo, con las educadoras, pensamos en que bueno se festejaba el cumpleaños de Belén porque son 35 años de lucha, de, de resistencia, de, de construir un espacio de educación comunitaria y popular que, que, la verdad, que en el centro es muy reconocido en lo que es el barrio y el distrito. Sí, y pensaba, ahora vamos a hablar con Ramo también. Pensaba Silvi que、eh, muchas veces, cuando hablamos de las organizaciones del territorio, de la región, de, trabaja n la cultura, el arte, la educación o distintos enfoques, hablamos que son experiencias muy valiosas porque transforman efectivamente cotidianamente la realidad del de barrio, el territorio,、sí. su región. En tu caso, de ser una niña que venía así con sus trencitas al centro comunitario hace muchos años, ahora estar siendo parte del equipo que conduce, que coordina. Exactamente. La verdad que, bueno, todo lo que, lo que es el centro comunitario en mi vida, en lo personal, es un montón. Como bien decías, venía desde, desde que era chiquita acá. Y bueno, fui pasando, fui transformando, aprendiendo a estar en el espacio comunitario. Y la verdad, que así igual que yo, hay otros compañeros más y compañeras que también vienen sosteniendo y aportando desde su lugar un montón de cosas al centro comunitario, devolviendo un poco el gesto de amor y de contención que el centro en su momento nos dio a nosotros, devolviendo en este momento desde nuestro lugar a nuestros pibes y pibas que vienen, llegan todos los días. Con todo esto de, de la situación económica que se está viviendo.、Eh, Lo que es el país, a nivel barrio se, bien, nos viene golpeando bastante,、uh -huh. bastante fuerte, bastante copado.、Eh, y nada, como centro comunitario siempre tratamos de garantizarles las cuestiones básicas a nuestros pibes: el plato de comida calentita, la leche, el abrigo en el caso de que así lo necesite. Y la contención, el amor, por, por sobre todas las cosas,、eh, todas las educadoras que trabajamos en el centro comunitario, digo educadoras porque somos la mayoría mujeres.、Uh -huh. Eh, todas siempre estamos muy atentas de, de que nada, d el que e pibe no pase frío, de que esté tranquilo, de que esté contenido, del abrazo.、Eh, las mamás también a veces no, nos plantean esto de que muchas veces ellas venían r e n c o l o m b a d a s、si、y se encuentran con una educadora o, o, o conmigo. Que yo le digo, Hoy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y dice, A mí me da v u e l t a la cabeza, dice la mamá. Un día me dice,、eh, A partir de que hablé con vos, ya no le pego más a mi hijo. Entonces, como que. Nosotros, desde nuestro lugar, desde educadoras,、eh, vamos tratando de transformar y ver qué otra realidad es posible. n o Ese es como nuestro lema siempre: demostrarle que al, al niño tiene otra forma de vivir. Que comemos en la mesa, que esperamos a estar todos juntos, que nos preguntamos cómo estamos, de, de abrazarnos entre nosotros.、Eh, y que por ahí en, en la casa, por otras cuestiones, no se puede, no se puede compartir junto a la mesa. no... A veces hay pibes que, que no comen a la noche. Y esas son cosas que las sabemos porque las familias nos dicen, nos cuentan. No es que inventamos o, o creemos que algo malo está pasando.、Eh, la realidad de nuestro barrio es bastante difícil y complicada. Ayer、eh, me preguntaba una compañera q u e veía diferente de antes y ahora. Y, por ejemplo, en nuestro barrio hace un año se empezó a hacer la Feria del de San Atilio,、uh -huh, e s la, la Feria de la Plaza.、Uh -huh. Nosotros en José Paz tenemos la Feria de Sol y Verde, que es. Viejísima, que la conocemos siempre y que mucha gente de otros distritos viene a nuestra feria de Soliverde. Ahora, hace un año más o menos, nos encontramos con que las mismas familias del centro comunitario están haciendo feria de ropa en la plaza de San Atilio. Y, y bueno, hace poco me contaban que se hacen cambios por prenda y también cambian mercadería por mercadería, ¿no? Es terrible porque que estemos cam cambiando mercadería por mercadería en este país, en este momento, Es terrible porque no, se cambia, no sé, una hierba por un azúcar, un aceite y todo para armar la comidita de la noche. n o、claro. ¿no? Es una nueva versión del texto. Exacto. Y la verdad que es como, bueno, en vez de avanzar, estamos retrocediendo un poco y eso a nosotros como organización no, nos hace ruido.、Eh, y nada. Pero seguimos ahí fuerte, apechugando y luchando por, por, por los derechos de nuestros pibes. Bueno, y Ramo, una de las、eh, históricas coordinadoras del espacio comunitario, toda una vida、eh, junto al centro comunitario, y además, desde el centro, en la construcción y tejiendo redes, desde la red del encuentro, de las primeras reuniones, me imagino que、eh, 35 años, más allá del contexto que, que, que planteaba Silvio recién,、eh, hay un montón de cosas que, que, que están en el haber, ¿no? que se han conseguido, que se han logrado, y seguramente hay nuevos desafíos. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, la verdad que para mí fue un día de mucha alegría ver sobre todo la participación de los papás y de los chicos, los jóvenes, porque, bueno, nosotros、eh, en el 84, cuando nació, yo empecé en el 85 a trabajar en este lugar. Vine como mamá con mis chicos chiquitos y me dieron una mano, y a partir de ahí, yo siempre digo que fue un cambio, que hay un antes y un después de la historia, porque. Eh, en el centro comunitario, yo aprendí a decir nosotros, dejar de ser yo para mí. Pensaba antes solo en mí, en mi familia, y empecé a ver que se podía pensar en los demás y en trabajar en conjunto, ¿no? Con los compañeros, también para la comunidad. Y bueno, y de haber sido cuando yo empecé acá, que había n 40 pibes y que había un, un salón y una oficina, ver hoy lo que creció el centro.、Eh, Es, a pesar de que nos tocó vivir muchos momentos difíciles, porque b u e nos n o tocó la, la, las distintas crisis, la del 89, la del 2001, pero todas también nos fueron、eh, dejando como cosas positivas y negativas, porque b、bueno, u en o el n e 90, en la gran crisis, nos juntamos con otros siete centros que estaban cercanos y empezamos. En ese momento dijimos: nos juntamos para resistir o desaparecemos, ¿no? Y a, a raíz de eso nació la red del encuentro, que, bueno, en principio era gestión para conseguir comida, para que los chicos sigan comiendo y para seguir resistiendo. Y después, cuando la crisis pasó un poco, porque nunca, nunca mejoró del todo, del to nunca pasa del todo, porque siempre vuelve. Entonces empezamos a ver como organizaciones que necesitábamos otras cosas. Cuando empezamos, éramos bueno, muchos eran de iglesia, otros eran las dueñas del barrio que se juntaban para resistir los momentos. y Fuimos viendo que necesitábamos otras cosas como capacitarnos para saber cómo atender mejor a los chicos. y Así los centros,、eh, surgió la red del encuentro, que hoy son 15 centros、uh -huh. trabajando en distintos barrios. Como, Haciendo por ahí la tarea, nosotros trabajamos acá en el centro comunitario, desde Sala de Bebé hasta los 13 años acá y en la, en la biblioteca que, corre, que también pertenece a la misma organización, de 13 en adelante. Y bueno, está en el 96 nació el, el, el área de jóvenes, en el 98, por un proyecto, en ese momento estábamos, digamos, un poco mejor y se estaba pensando en proyectar y hacer otras cosas, y nació el proyecto de la radio. Que bueno, que ya los que nos están escuchando saben que fue creciendo día a día y que hoy trabaja para la comunidad. Bueno, para mí era mucha emoción ver,、eh, y sobre todo parecía que el día era especial para nosotros porque siempre organizamos algo y llueve,、mm -hmm. y esta vez el día estuvo muy lindo, y sobre todo la participación de, de la familia y las cosas. Bueno, y a raíz de eso, hoy también como grupo del centro estuvimos también. Viendo algunas cosas que podemos seguir proyectando. n o Y bueno, lo especial del centro comunitario es que trabaja de acuerdo a la necesidad del barrio. ¿Por qué? Cuando empezamos eran escolares y cuatro y cinco, pero era guardería, era exclusivamente cuidar a los chicos para la, de las mamás que salían a trabajar. Sí, y Sanatillo, imagino, era infinitamente menor de lo que es ahora: Sanatillo, Urquiza, Bustetillo. Sí, no.、Si、no teníamos todos los barrios que poquitas tenemos. s p o q u i t a s casas? Había、eh, mi casa en esta cuadra y otra casa más. o a s a y más b a r a s e r a n terreno <risa> había、eh, todo campo que los chicos iban a jugar al campo. En esa época salían a jugar al. También era, estaba todo abierto que. Me acuerdo que a veces pasaban gente peleándose por el y poner todos los chicos adentro. Que después, con el tiempo, bueno, nosotros en principio teníamos un solo terreno que no habían regalado y después se fueron comprando los otros. Porque en aquella época se podía hacer proyectos con、eh, la iglesia, que estaba, tenía, el fundador tenía una muy buena relación con la iglesia, con el obispo, y se podían mandar proyectos a España. Alemania, y así se pudieron comprar los terrenos, edificar las cosas. Eso n el inicio del centro. Al inicio del de centro. Después y por ahí no Menem dijo que e s t a m o s en el primer mundo y se, se terminó、hicimos. todo. Exactamente, cuando Menem dijo que no hacía más falta ya no se pudo conseguir. Y como re, hemos conseguido trabajar con algunas instituciones,、eh, fundaciones argentinas como Antorcha y eso, y bueno, y después lo que se pudo ir consiguiendo con el Estado, ¿no? Que、mm. las becas. Que hoy tenemos se coincidió con el Estado, pero siempre fue en un marco de lucha y de pelea, porque no fue tan fácil. No es que vos ibas y decías que querías una beca y te daban.、Uh -huh. Así que, pero bueno, trabajar junto a los, todos los compañeros que formamos la red y acá en el centro como equipo、eh, va haciendo que podamos seguir existiendo y seguir、eh, trabajando con las necesidades del barrio, ¿no?、Porque Por ejemplo, la sala de bebés e nació, digamos, porque vino una mamá llorando que no sabía dónde dejar su beba para salir a vender.、Mm. Primero se los tenía con todos los chicos y después se fue haciendo una sala. También, después, los chicos de tres y así, a medida que. Y hoy, por ejemplo, siempre decimos nosotros que si hubiera en el barrio todos los jardines que el Estado tendría que poner, nosotros, los chicos de cuatro y cinco,、eh, Podríamos hacer otras cosas como teatro, danza,、eh, no sé, p i n t u r a algo más cultural, sí, más、uh -huh. algo más que crear. En nuestro barrio tampoco tenemos nada,、no、tenemos, ningún、sí. lugar cercano de, de que los pibes puedan aprender algún baile, alguna. alguna. Algo más divertido que por ahí. Sí, pero la necesidad.、Ah, no hizo todos los jardines que i、no, a n a hacer, el fútbol para todos. Y no hizo no, nada. No Todavía estamos esperando que t a r m i n e bien al n t o los jardines de nuestro barrio,、okay. que mantenga las escuelas. Pero iban a sacar el fútbol para todo para hacer l que... mil jardines. Eran? Cinco, hay que avisarle ¿no? que, no, que la escuela ningún... 31 de Urquiza no tiene luz, la parte de la secundaria.、Mm. Así que también hay que, hay que llamarla y avisarle un par de cuestiones de. Así de que nosotros、escuelas. tenemos hoy en día unas. Una sala de cuatro, una sala de cinco, una sala de cuatro y cinco integrada. Y si tuviéramos espacio, tendríamos que tener tres o cuatro salas más, porque todos los días vienen mamás a decirnos、sí. que sus nenes no pudieron acceder al jardín, porque、claro. los jardines están todos. Algunos la anotan en lista de espera y están todo el año en lista de espera y nunca lo llaman. Claro, y estos pibes y pibes que no van a la educación inicial arrancan la p r i m a r i a ya con bueno, esa deuda, con esa ¿no? Esa deuda, un paso、exacto. más atrás que el resto de los pibes y pibes que siempre. Ni hablar si la escuela que te toca es la 31 que no tiene luz, que se corta, que no sí, que que te pueden te dar celos. pozos pues, sí, que Los pozos sí, se inundan. Sí, una de, de las cosas la, que nosotros siempre decimos es que, bueno,、eh, nosotros. Pensamos, queremos y luchamos por un mundo mejor para nuestros chicos. Y lo que nos queda a nosotros, como, como organización y como educadores, es darles herramientas para que ellos puedan tener. Y si el chico ya empieza mal el primer grado y después no puede, se queda a mitad d e camino, porque un docente con 40 pibes no puede dedicarse a atenderlo, a hacer una atención más hacia cada uno. Entonces,、uh -huh. ese chico se va quedando ya con menos. ¿Cómo se dice? con... Menos con posibilidades. Menos posibilidades. También, entonces, los apoyos escolares, s q u e es? Vienen los chicos de, en contraturno, además de hacer cosas como un taller de radio, un taller de mural, un taller de cosas, también se da ahora justamente a las compañeras a través de la red. Y de compañeros que vinieron、eh, están, hicieron cursos de alf alfabetización y están ayudando a los pibes que, por ejemplo, están en tercer grado y no saben leer o、sí. más. Así que, bueno, siempre nuestra meta, además de que los chicos vengan y la pasen bien y estén abrigaditos y todo, es darles herramientas para que su futuro sea un poco mejor. Eso es bueno, sueño nuevo. Bueno, tiene un montón de. De años trabajado en el centro comunitario. También te cuento y le cuento a la audiencia que hicimos un mural,、uh -huh. hicieron las compañeras de biblioteca, hicieron un mural、eh, en homenaje a Ramo, donde bueno, tiene una frase que es la, la frase que Ramo siempre ma marca y siempre la repite: que su, que su lucha siempre va a ser pelear por los derechos de los niños.、Uh -huh. Y las niñas, la verdad, que nosotros como compañeras. Eh, sabemos todo lo que ha hecho la,、eh, Ramo en todos estos años de trabajo, por eso pensábamos ese día: bueno, hagamos un homenaje, hagámosle un regalito y, ¿por qué no, un mural para que también esté reflejado su, su esencia en lo que es el centro comunitario? Así que, bueno, bueno con todo lo que ya contó, me parece que、sí. n o s dimos cuenta. La verdad que fue una re sorpresa y una re alegría. Bueno, y que esto también se pudo llevar adelante porque hubo, otra, hubo, hubo muchos compañeros、mm. que pasaron que hoy ya no están y、mm -hmm. muchos compañeros que están. Que trabajan todos los días codo a codo porque una persona sola no podría hacer todo. Que, sí, sí, y no, pensaba que cada persona que pasa deja algo deja y se algo. lleva algo. Sí, i ¿no? sí,、Siempre、sí. Ten, es, sí ¿Cuántas familias han pasado、uh -huh. del 84 a este 2019 por el centro comunitario? Silvi y Ramos, muchas gracias por, por, por compartir este, este momento, por el, la tarea que hacen cotidianamente, por el cariño, por el compromiso y por construir efectivamente desde este espacio, este lugar de este barrio, ese otro mundo posible que, que soñamos y construimos. Sí, así es. Bueno. Vamos a seguir luchando por los derechos de nuestros pibes y pibas, los derechos de la familia fundamentalmente, y demostrarle que otra realidad es posible.